pueblo de Israel llegó a la hermosa tierra que Dios le había prometido, se encontró con que allí vivían en grandes ciudades personas muy malvadas. Jericó era una de esas ciudades. Estaba cercada de grandes murallas, tan anchas y resistentes que algunas personas hasta edificaban sus casas encima de ellas. Los habitantes de Jericó eran muy perversos, por eso Dios resolvió entregar la tierra de ellos a los hebreos para entonces comandados por Josué. Cuando la gente de Jericó vio venir a Josué, corrió a refugiarse dentro de la ciudad y cerró las enormes puertas a fin de impedir que Josué y sus ejércitos entraran. Dios dijo a Josué que hiciera marchar a su ejército alrededor de Jericó una vez al día y que al séptimo día rodearan siete veces las murallas de la ciudad. Luego debían dar un grito y algo emocionante acontecería. Alrededor alrededor alrededor de Jerico, alrededor de Jerico, alrededor de Jerico, al frente del ejército Josué marchó. Alrededor de Jerico, alrededor de Jerico, al frente del ejército Josué marchó. Josué marchó. Josué marchó, siete, siete veces sin parar, siete, siete veces sin parar, veces al frente del ejército. Josué marchó, Josué marchó. Cuando el pueblo al fin gritó, cuando el pueblo al fin gritó. Finalmente a Jerico. finalmente agénico, al frente del ejército, Josué marchó, finalmente agérico, finalmente a Jerico, al frente del ejército, Josué marchó, Josué marchó, Josué marchó. Josué mar